Se han descubierto nuevos mensajes ocultos en la Biblia y este mes en la revista Año Cero se publica ese tema y el artículo, el reportaje es de un investigador, de un periodista que está esta noche con nosotros él es Paco Quevedo Paco, muy buenas, ¿qué tal? Pues, muy buenas, Bruno En los primeros libros de la Biblia en lo que es la Torah bueno, ¿en qué consiste... ¿en qué os han contado que consiste este hallazgo y este descubrimiento que puede marcar un auténtico hito? Pues consiste en que eh, aplicando una técnica de convertir los caracteres hebreos de la Biblia original, y hablamos de original, la que ha permanecido en el tiempo copiada de la misma manera que supuestamente fue dictada por Dios o inspirada por el mismísimo Dios a Moisés, en el en el monte Sinaí. Bueno, pues desde entonces el mandato a los copistas era eh algo sagrado. Hay que mantener la Biblia como ha sido dictada en toda eh, su extensión en el léxico, en los puntos, en los signos de puntuación inalterada en el tiempo. Ahora tenemos un una idea de por qué era así, resulta ...que cada carácter hebreo tiene un valor gemátrico... ...la gematría asigna un valor numérico a estos caracteres... ...de manera que una frase, una palabra... ...se pueden sumar sus caracteres y tener un total... ...este total se puede pasar a código binario, ceros y unos... ...y estos ceros y unos se pueden representar como cuadraditos... ...en blanco cuando es un cero, en negro cuando es un uno poniéndolos en orden, tal cual aparece el texto hebreo de las Sagradas Escrituras, en el pasaje bíblico, por citar uno de ellos que ha sido, del que ha sido sacadas eh, imágenes, resulta que eh, imaginémonos cuando Moisés, eh, el hermano de Moisés, creo que fue Aarón, tira El bastón delante del de faraón que le pide un prodigio de su dios y el bastón se convierte en una serpiente. Bueno, pues de ahí, pasado todos los caracteres hebreos de este pasaje a valor numérico por la gematría, que eh, convierte estos caracteres en números, estos números a código binario y este código binario, como decimos, en cuadraditos. ¿Qué aparece ahí? Pues han descubierto que hay unas imágenes en mapa de bits que resultan de estos cuadraditos y que en este pasaje no son una pareidolia, ¿por qué? Porque eh, tienen relación con el pasaje. En este en concreto aparece la efigie ceremonial de la careta del faraón y la cabeza de una serpiente. Entonces, oye, esto eh, tiene una profundidad tremenda. Porque Hace unos años, resulta... eh, Paco, supongo que te eh, habrás acordado mucho cuando habéis conocido esta historia. Hace unos años eh, tuvo mucha repercusión ese código secreto de la Biblia, ese descubrimiento que había efectuado también un matemático, también gente que sabía mucho de esto. En este caso, Michael Trosnin había eh, dado a conocer ese código secreto de la Biblia, eh, que era algo parecido. Eran mensajes ocultos en los primeros eh, libros eh, de la Biblia. ¿En qué se parece y qué diferencias hay a este descubrimiento que tanto y tanto nos Es completamente diferente lo que hacía eh, el algoritmo desarrollado por el equipo de Iyahu Rips, que era el matemático israelí responsable de esta de esta historia que publicó en una novela Michael Grosny y que formó un revuelo mundial. Esto no era nada más que convertir las sagradas escrituras en una especie de sopa de letras o palabras cruzadas, de manera que eligiendo un punto cualquiera de la Torá que son los eh, para los hebreos, los cinco primeros libros que componen nuestro Antiguo Testamento, junto con el Tanaj, creo recordar, eh, ellos cogían un punto en concreto y desde ahí eh, realizaban saltos distantes hacia la derecha e izquierda de ese punto. Eh, agarraban las eh, los caracteres que iban sacando con este método y formaban frases, que después eran interpretables o interpretadas hasta el punto que se decía que algunas de ellas contenían profecías ya cumplidas o por venir, pero no dejaba de ser una interpretación de palabras conseguidas a través de saltos equidistantes. Y, y, ese código, secreto, caso, parece, eh, Paco, ese código sí. secreto parecía que tenía un valor, entre otras cosas, eh, también profético. ¿En este caso sí. se produce eso o no? También hay, eh, yo diría, que más que, que profecías, advertencias. Y aquí, eh, por terminar lo anterior, resulta que en este caso estos chicos, Mercedes Navarro, eh, Guillermo Bergman y Daniel Ríos, que son los responsables del descubrimiento, eh, han descubierto imágenes que no son interpretables. Es decir, están ahí y se relacionan con lo que se explica en el pasaje bíblico del que proceden en la gran mayoría de los casos, y en otros, eh, tienen que ver con ciertas partes del texto. Entonces, ahí no hay nada interpretable. Están ahí, y es un método que puede re, eh, recrear cualquiera en su casa, y puede sacar las mismas imágenes. Tú sacarías las mismas que yo, que ellos. Es decir, no hay nada interpretable. En cuanto a las profecías, yo creo que son advertencias. Mira, ellos han sacado de uno de los pasajes bíblicos, el signo de redondo eh, que nos advierte de radiación nuclear. Eso está en un texto que habla del porvenir, del del camino que le queda a la humanidad. Bueno, pues aparece el signo de la tecnología nuclear o de peligro, de peligro nuclear. Justo encima aparece un cohete, una especie de misil que se distingue perfectamente, y encima del misil aparece una calavera. Eh, de eh, que, que parecen estar derritiéndose las eh, los ojos dentro de las cuencas ahí se habla justamente en ese pasaje se habla de esto eh ¿Y? son profecías P son... Interesantísimo, pero también tenemos eh, que remarcar que ese descubrimiento se ha producido en nuestro país, eh. en España. Vosotros habéis conocido un poco de primera mano la información eh, que habla del hallazgo de esos mensajes ocultos en los primeros sí. libros de la Biblia. Sí, sí, sí. Eh, además, resulta que son vecinos míos. Lo han llevado muy Mira. en secreto pero allí en Benalmádena eh, son conocidos de, de siempre, de Arroyo de la Miel y Benalmádena, los dos distritos eh, en los que están ubicados estos chicos. Y bueno, a raíz de esto eh, hemos tramado una, una amistad muy interesante y muy prometedora porque, oye, esto tiene una enjundia tremenda. Yo para mí que esto, eh, en cuanto se despliegue y empiece a reconocerse y a validarse, eh, nos propone algo muy inquietante. ¿Quién era ese Dios que hace más de 3.000 años usaba tecnología informática de ceros y unos para encriptar un mensaje, recubrirlo de un método sagrado de algo para que no se pierda en el tiempo y llegue hasta hoy para que nosotros lo entendamos? Porque aquellos hombres de hace 3.000 años eran incapaces de entender esto. Y era un hombre, de alguna manera este mensaje humaniza a Dios. Parece que era alguien muy humano que usaba tecnología hace 3.000 años. ¿Quién era? Y esa investigación, esas preguntas son muchísimas las que se pueden formular ahora, pero eso nos lo ha mostrado y nos lo ha contado aquí Paco Quevedo. Paco, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Eh, un abrazo allá donde esté cada uno.